Quant cas escaba Una mirada. Una melodía. Un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Diputados intentará sesionar en medio de la tensión por la decisión de Juntos por el Cambio de hacerlo presencial. La sesión especial para debatir el proyecto sobre turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal fue convocada para las 13. En tanto, Juntos por el Cambio ratificará que la única forma de hacerlo es de modo presencial y anunciará que concurrirá al recinto. La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar por un mes el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto. Economía. Los intereses de la deuda que no se pagan este año equivalen a 10 meses del ATP. Así lo indica el reporte elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda, que además señala que durante el corriente año se evitará la erogación de 5.820 millones de dólares por haber renegociado la deuda externa. Además, el reporte indicó que se logró un ahorro para estos primeros cuatro años de gestión de 24.448 millones de dólares, mientras que para los próximos 10 años es de 29.500. 152 millones de dólares Internacional Carlos Raimundi indicó que Luis Almagro rompe una tradición institucional en la OEA el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos explicó los motivos de la decisión del secretario general del organismo de desconocer al mandato de Paulo Abrao como titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así se expresó Raimundi en diálogo con Telam Radio. De esta manera Almagro rompe una tradición porque desde décadas atrás siempre el secretario general se limitaba a refrendar la propuesta de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana propone a este funcionario de Brasil y el secretario Almagro se niega. Todo intempestivamente, el último día. Por eso creo que esto se inscribe en un marco más amplio, que tiene que ver con, con varias actitudes. Yo creo que no podemos despegar esta situación de una de una cuestión geopolítica. Más información en www.telan.com.ar Inicio de Espacio Publicitario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 de Espacio Publicitario. das vienen de fondo 8:12 de, eh, del mediodía, 8 mediodía estamos recién. 8 minutos pasaban del mediodía, 9 grados 9 y hoy es martes, martes del Club de Lectura Popular. Creación de Luciana Souza y Manu Maski, que pasamos a escuchar inmediatamente. Ahora, en Desde el Barrio, abrimos el Club de Lectura Popular. Esta vez les voy a recomendar un libro del que esta semana se habló mucho. Se trata de Las aventuras de la China Iron, del escritor y periodista Gabriela Cabezón Cámara. Novela que fue finalista del Premio Internacional Booker Prize. Y vamos a hablar de este libro porque es una de esas pocas obras que ponen en cuestión el siempre resistente paradigma del canon literario con el que todos nos formamos. La novela propone una lectura contrapelo de la obra que se nos impuso como el gran poema nacional el Martín Fierro, escrito por José Hernández en 1872. La China Iron no es nada más ni nada menos que la mujer de Fierro, que escapa de ese hogar al que llega como un premio cuando Fierro llevado por la leva. La China huye en un viaje en carreta a las tolderías, junto con una señora inglesa, Liz, que llega a La Pampa para administrar el campo de su marido. Esta travesía va a resultar en el descubrimiento de su deseo, de su lengua y de su tierra. Eso que siempre se nos enseñó como el desierto. Y también es la revelación de una voz que estuvo históricamente silenciada. En este libro hay otra mirada en relación a la sexualidad de la China y de fierro, pero también hay concepciones muy distintas en torno a la propiedad de la tierra, de los vínculos sociales y de la relación con la naturaleza. Es una relectura subversiva de este mito fundacional feminista y queer, pero también poscolonial e indigenista. Y como si esto no fuera suficiente, voy a decir algo más de este libro. Y es que está bellísimamente escrito. Hay una relación de absoluta intimidad con el paisaje, sobre el que se despliega una mirada muy amorosa. A la violencia, a la injusticia y a la pena del poema gaucho, abría la cabezón cámara o la alegría, la sabiduría, la ternura y la libertad. Voy a leer un breve fragmento de Las aventuras de la China Iron. La luz mala es luz de hueso. Llovió y barrió el agua con la piedad del polvo. Todo fue barro y huesos emergentes, huesos blancos, nacarados, iridiscentes como una luz mala. La luz mala es luz de hueso, de resto mortal, de osamenta. Una bad sang, dijo Liz, y no pude más que estar de acuerdo. Eran huesos de hombres y mujeres, esos palos blancos que los rayos teñían de celeste fulgurante. Algunos, ya pelados y brillantes, como si una legión de artesanos los hubiera limpiado e ilustrado. Otros no. Se descomponían lentamente, como pequeñas elevaciones purulentas del terreno. «Savage. Había que enterrarlos. Era de animales dejar a los muertos yaciendo sobre el pasto», objetó mi inglesa. «Tenía razón. Es de salvajes no enterrar a los muertos. Dejarlos de comida de chimangos» salvajes mi gente y mi pampa nauseabunda abonada de indio y de cristiano mi nombre es Luciana Sousa y las aventuras de la China Iron es el libro recomendado de esta semana para Desde el Barrio escuchá Desde el Barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar Escuchábamos el Club de Cultu de Lectura Popular con Luciana Sousa, con la edición de Manu Maschi, Las Aventuras de la China, Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Uh -huh. Se suma eh, a el, ya el cuarto, me parece, Club de Lectura Popular. Lo pueden encontrar en Spotify. Eh, ah, sí, esto eh, es micro. Para volver a escucharlos. Exactamente. Hay un montón de digamos, de contenido en Spotify, si nos encuentran, buscan radio radiográfica, eh, y está también el especial de los 100 años de la radio que hicieron los compañeros Abramos la Boca, eh, increíble eh, ese esa producción, así que los invitamos a meterse en Spotify, y también, por supuesto, lo de Sindical Federal, no todo lo que venís laburando está subido. Así es, eh, hoy vamos a presentar, a partir de las 14 horas, especial, y atención, y convocamos a toda la comunidad internacional Tucumana a escucharlo porque vamos a recorrer la historia de la FOTIA, de la Federación Obrera de los trabajadores de la industria azucarera, Tucumana, uh -huh. quizás el sindicato, la federación más importante del norte argentino, que tiene un eh, ostenta un récord. En el año 75 logró una paritaria de tiro un número. No sé. Alto. Alto para una paritaria? Sí. 30. No, no. 40. No, no, no. ¿Cuánto? 148% de aumento salarial consiguió la FOTIA en el año 75. Eh, obviamente, bueno, la UOM tuvo cerca, tuvo un 140. Un Fue un momento de eh, respaldo, digamos, de gran potencia sindical y de todavía un gobierno peronista uh -huh. y una inflación enorme. Así que los sindicatos lograron esto y la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, a la cabeza Atilio Santillán, de quien vamos a tener testimonio de su hijo Atilio Santillán ah, hijo, eh, Y también obviamente la voz la, la palabra en el archivo De Atilio Santillán este, De Benito Romano y de otras eh, otros Dirigentes del momento eh, Conquistó así un 148% Locura De aumento <risa> No hay imaginarte un 148% eh, Solo de aumento de, de, de, de, la, de la leche claro. eh, Lo así, único que sube los Así alimentos. que bueno, con ambientación musical tucumana, por supuesto, eh, y una y un trabajo que nos ha llevado bastante este bastante sí, ya tiempo también. Sí, también nos tienen acostumbrados a Eh, pero bueno, eso. décima edición de los especiales del sindical federal a las dos lo podrán escuchar aquí por la gráfica. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10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 Ahora sí, le damos la bienvenida a Carlos Aire, el hombre del fútbol aquí en la gráfica Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Lautaro, Leila? ¿Cómo les va? ¿Solamente del fútbol? No, bueno.